Síntesis del manifiesto hacker escrito por Ken c i e r w a r k el cual permite conocer lo que verdaderamente es un hacker y su filosofía. Por hacker debe entenderse a aquella persona apasionada por analizar, resolver problemas, desarrollar su intelecto y ofrecer el fruto de su trabajo intelectual para el bien común. No existe un término latino que pudiera utilizarse como traducción. Aunque la palabra hacker no está incluida en el diccionario de la Real Academia Española, es amplia su utilización en el castellano actual. Desafortunadamente, el término se asocia con expertos en computación, y suele traducirse como pirata informático, lo que dista mucho del sentido que adquiere en la presente entrada. El hacker es una especie de obrero filósofo artesano fruto de la era digital y por eso merece nuestra cabal atención. El texto mencionado está dividido por apartados dedicados a un concepto determinado. Por momentos se percibe en el texto una clara connotación marxista-anarquista. Elevando al grupo de los hacker al nivel de la actual clase libertaria. A continuación, transcribo algunos pasajes del manifiesto, los cuales son muy relevantes, incorporando, por mi parte, algunos comentarios. Manifestación. 02. Cualquiera que sea el código que hackeamos, sea este un lenguaje de programación, un lenguaje poético, matemática o música, curvas o colores, creamos la posibilidad de que nuevas cosas ingresen al mundo. No siempre son grandes cosas. Ni siquiera cosas buenas, pero son cosas nuevas. En arte, en ciencia, en filosofía y cultura, en cualquier producción de conocimiento donde puedan recopilarse datos, donde pueda extraerse información y donde en dicha información se produzcan nuevas posibilidades para el mundo, hay hackers extrayendo lo nuevo de lo viejo. Mientras los hackers creamos estos nuevos mundos, no los poseemos. Aquello que creamos está hipotecado a otros y a los intereses de otros. A estados y corporaciones que controlan los medios de crear los mundos que descubrimos solos. No poseemos lo que producimos, nos posee. Nótese la connotación dinámica de lo que se expresa. La producción realizada por el hacker es una producción en constante movimiento, que muta y se entrecruza por acción de la recopilación y postproducción de lo realizado. Abstracción. 04. Punto. Abstraer es construir un plano sobre el cual pueden establecerse múltiples relaciones posibles entre cosas que de otro modo serían diferentes y carecerían de conexión entre sí. A través de la abstracción, se identifica, produce y desencadena lo virtual. Lo virtual no es sólo el potencial latente en las cosas, es el potencial del potencial. Acquear es producir o aplicar la abstracción a la información y expresar la posibilidad de nuevos mundos. En tal sentido, la actividad de a c u e a r por su carácter abierto, Sería el acto propicio para la gestación de conocimiento colectivo, ya que la fuente de la actividad se basa en el aporte de otros y es a otros hacia quienes va dirigido. 05. La información no es menos real que la materia física, y depende de ella para su existencia. Ya que la información no puede existir en una forma pura e inmaterial, tampoco puede hacerlo la clase hacker. Por necesidad, debe lidiar con una clase dominante que posee los medios materiales de extraer o distribuir información. O con una clase productiva que extrae y distribuye. El interés de clase de los hackers está en liberar a la información de sus opresiones materiales. Fuerzas centripetas accionadas por una clase productiva que va en busca de la apropiación empuja con las fuerzas potenciales centrífugas que se producen cuando los sistemas son abiertos. 07. Lo que hace diferentes a nuestros tiempos, es que ahora aparece en el horizonte la posibilidad de una sociedad libre al fin de las necesidades, reales e imaginarias. Por una explosión de innovaciones abstractas. La abstracción con el potencial de romper, de una vez por todas, los b r i l l e t e s que mantienen al a q u e o atado a intereses de clase caducos y r e t r o g r a d o s El mundo sueña ya con un tiempo cuya conciencia debe poseer ahora para vivirlo realmente. Estupenda la frase final, ya que está totalmente en línea con mi corriente de pensamiento. Ese sueño del que se habla supone para mí la evolución de la conciencia humana en tanto se trate de una renovación de las visiones del mundo que promuevan la fluidez participativa y consciente del potencial cooperativo que todos poseemos. Producción. 08. La producción genera todas las cosas, y a todos los productores de cosas. La producción no sólo genera el objeto del proceso de producción, sino al productor como sujeto. Por eso. Ya no podemos apelar al reduccionismo racionalista y fragmentador para comprender los principios de funcionamiento de los sistemas de múltiples componentes en interacción, es decir, los sistemas complejos adaptativos. No se trata de buscar explicaciones de la realidad, sino de promover la implicación de cada uno en ella. 09.、Punto. Toda producción es un a c k e o formalizado y repetido con base en su representación. Producir es repetir, a c k e a r es diferenciar. Lo cual establece una notable diferencia entre la producción material barra industrial barra moderna como sistema mecánico y la producción de saberes barra conocimiento barra información barra como ecosistemas orgánicos, fluidos y abiertos. 14. La información circula dentro de la cultura de la clase trabajadora como una propiedad social que pertenece a todos. Pero cuando la información se transforma en una forma de propiedad privada, los trabajadores son desposeídos de ella. Y deben volver a comprar su propia cultura de sus propietarios.、Punto. El tiempo entero, el tiempo en sí mismo, se convierte en una experiencia consumista. Cambien la clase trabajadora por las personas y se verá todo esto con otros ojos. Propiedad. 19. Los hackers no se limitan a poseer y obtener ganancias de la propiedad de la información. Producen nueva información, y como productores necesitan acceso a ella, libre de la dominación absoluta del mercado. El hackeo, como una actividad experimental pura y libre, debe liberarse de cualquier restricción que no sea autoimpuesta. Solo con esta libertad desarrollará los medios para producir una ganancia de libertad, y libertad como ganancia. La idea de propiedad de la información respecto de los hackers es bastante peculiar. Como productores de información, necesitan tener acceso a ella y por eso, no tendría sentido promover la privacidad de la información cuando necesitan acceder a ella libremente. 21. La clase hacker tiene una afinidad estrecha con la economía de trueque. El hacker lucha por producir una subjetividad que es cualitativa y singular, en parte a través del acto de hackearse a sí mismo a través del autoanálisis y el autocuestionamiento. El trueque, como intercambio cualitativo entre partes singulares, permite a cada parte ser reconocida como productor singular y como sujeto de producción, en lugar de como mercancía y objeto cuantificado. El trueque expresa en una forma social y colectiva la subjetividad de la producción de producción, mientras la propiedad mercantilista representa al productor como un objeto, una mercancía cuantificable como cualquier otra, de s o l o valor relativo. El trueque de información no da espacio al debate sobre la información como propiedad, pues la información no necesita sufrir el artificio de escasez una vez liberada del mercado. Perdida la sociedad en la alienación de la modernidad. La propuesta hacker consistiría en volver a las personas, volver a la identidad, que no es individualismo, sino individuación. Al identificar la forma de manifestación hacker con la economía del regalo, el valor cuantitativo da lugar al c u a l i t a t i v o En una economía de mercado se cuantifican las cosas con el criterio del valor relativo que representa su escasez. Si un producto es escaso, tendrá mayor valor y al revés. Cuando alguien privatiza algo, como la información, Está haciendo de este bien un bien escaso. Puede ser que no lo sea por su cantidad, pero sí por su exceso restringido. Por lo cual, si la información es de libre acceso, no existe un mercado en el que venderlo, ni existe un sentido de la propiedad. En este caso, solo queda el trueque como la única vía de intercambio. Educación. 27. La educación es esclavitud, encadena la mente y la convierte en un recurso para el poder de clase. Cuando la clase dominante predica la necesidad de la educación, invariablemente habla de una educación según la necesidad. Educación no es lo mismo que conocimiento, ni es el medio necesario para adquirir conocimiento. La educación es la organización del conocimiento dentro de las restricciones de la escasez. La educación disciplina el conocimiento, segregándolo en campos homogéneos, dirigidos de forma adecuada por guardianes calificados encargados de vigilar la representación del campo. Uno puede obtener una educación, como si fuera una cosa, pero uno se hace conocedor a través de un proceso de transformación. El conocimiento, como tal, es capturado apenas de forma parcial por la educación, su práctica siempre la elude y la excede. 29. La denominada clase media mantiene su acceso privilegiado al consumo y la seguridad a través de la educación, en la que están obligados a invertir una parte sustancial de sus ingresos. Pero la mayoría siguen siendo obreros. Aunque trabajen con información y no con algodón o metal. Trabajan en fábricas, pero están entrenados para verlas como oficinas. Reciben un jornal de trabajo neto, pero están entrenados para verlo como salario. Visten uniforme, pero están entrenados para verlo como un traje. La única diferencia es que la educación les ha enseñado a darle nombres distintos a los instrumentos de explotación, y a despreciar a aquellos de su propia clase que los llaman de forma diferente. En encantan estos postulados. Están muy alineados con los principios que Foucault le atribuye a la educación moderna en tanto dispositivo normalizador y disciplinario. No podría estar más de acuerdo con lo profundo que se expresa aquí. Se piensa que los tiempos modernos ya pasaron, pero mientras el sistema educativo siga siendo una reproducción de los principios de producción a escala masiva y las escuelas sean enseñaderos donde se depositan y fermentan las mentes de los más jóvenes con el fin de enculturizarlos en el sometimiento a la mediocridad, los tiempos no habrán cambiado. 41. La clase hacker tiene una relación ambivalente con la educación. La clase hacker desea conocimiento, no educación. Sin embargo, el hacker viene a ser la libertad pura del conocimiento en i d s í El hacker expresa el conocimiento en su virtualidad, produciendo nuevas abstracciones que no necesariamente se ciñen al régimen disciplinario de la educación de control y mercado. El conocimiento del hacker implica en la práctica una política de información libre. Aprendizaje libre, el trueque como resultado de una red de pares. El conocimiento hacker implica también una ética del conocimiento, sujeta al clamor del interés público y libre de subordinación a la producción mercantilista. Esto pone al hacker en una relación antagonista con la clase capitalista que lucha por hacer de la educación una inducción hacia la esclavitud asalariada. No hay conocimiento sin libertad antípoda de la disciplina y todo acto de libertad supone el acceso a un conocimiento. Por eso no hay conocimiento con subordinación al orden imperante. El saber, como el sabor, supone la apertura a la libertad de la experiencia y esa libertad no puede estar subordinada. Educación no es conocimiento. La educación puede ser un medio para adquirir dicho conocimiento, pero no es el único. El hacker busca el conocimiento más que la educación. Hacker. 34. A través de la aplicación de la abstracción. La clase hacker produce la posibilidad de la producción, la posibilidad de hacer algo de.